Lección 3. Ejercicio 9. Entonación. ¿A? ¿Qué haces esta tarde? Nada especial. Me quedo en casa. ¿B? ¿Qué tal si vamos al cine? Ay, no. Prefiero ver la tele. ¿C? ¿Te gusta la idea? Ay, sí, me encanta. ¿D? Pues vamos a un partido de fútbol. Ay, sí. A mí me gusta el fútbol. Eh. ¿A dónde vas de vacaciones? Voy a Santiago u Oviedo.